19 y 02 de esta rara tarde noche ya no más noche que tarde del lunes 5 de agosto sí 5 de agosto aquí en el barrio de la boca esto es al gran pueblo salud por la FM Riachuelo hoy les proponemos lo siguiente la resistencia a la voracidad de la dominación es con el amor de la democracia callejera de nuestro pueblo organizado en cada barrio en el transcurso de esta próxima hora vamos a intentar ir desgranando cómo pensar en estos tiempos actuales una resistencia que tome de la democracia su característica hasta ahora bastante ausente... que es la participación y el protagonismo de nuestro pueblo. Ni los poderosos, ni la clase política... y hasta nosotros mismos nos han convencido también... que la única democracia es la del voto. Nosotros seguimos sosteniendo que con la organización popular... la participación y el protagonismo... ...abren las puertas... ...de una nueva democracia... ...la única salida... ...para estos tiempos... ...de completa voracidad... ...de la dominación. Aquí estamos en... ...Al Gran Pueblo Salud... ...de la FM Riachuelo... ...en esta tarde invernal... ...pero bastante húmeda... ...y pringosa... Eh, Aquí estamos con JR, del otro lado de los cristales. Y aquí Alejandro Lucero, más solo que Adán en el Día de la Madre, este lunes. Pero bueno, calculo que nuestras compañeras, compañeros, nuestras vecinas y vecinos nos escuchan por el, la por el éter, como se decía en una época. Hoy vamos a trabajar rápidamente, les comento de qué va el programa de hoy. Vamos a trabajar un poquito algunas... ...entrevista que le hizo la FM Riachuelo a Juan Contreras... ...un compañero referente del barrio 23 de Enero... Eh, ...sobre las elecciones en Venezuela... ...una mirada de primera mano... ...de lo que está sucediendo allí... ...ante tanta confusión y tanta información malintencionada... ...que repiten los medios de comunicación de acá de, de la Argentina... ...y de todo el mundo por cierto... También vamos a empezar a calentar los motores para lo que es paz, pan, tierra, techo, trabajo y todo el pueblo trabajador unido, que es la actividad del próximo 7 de agosto allí de Desliniers hasta la Plaza de Mayo, eh, una peregrinación que no cesa de convocar adhesiones de todos los sectores, de las de los trabajadores y trabajadores unidos, pero también también hay mucha gente que está prometiendo su presencia del modo que se piensa parecido a lo que fue por la cantidad de gente, la movilización de las universidades. Y también eh, vamos a tener nuestro habitual Noti Enferme con algunas noticias muy, muy cerquitas aquí en el barrio de La Boca, donde se juntaron, eh, por un lado las huestes de, de, del PRO y el macrismo que quiere volver a ser pata ancha aquí en el barrio y en la misma semana que una profunda cantidad de un, en realidad un desalojo sin ningún tipo de orden judicial eh, generó la ira del barrio y algunos es, algunas escaramuzas y también vamos a comentar en el Notifermo alguna que otra información necesaria para poder estar aquí en la Ciudad de Buenos Aires y también lo que vamos a dejar Claro, y ahí rodando eh, en la última media hora de nuestro programa de hoy, es eh, la actividad que se llevó a cabo el viernes pasado en la estación de Avellaneda, la estación Maxi Darío, ahí donde el, el Frente Popular Darío Santillán tiene el polo textil. Se realizó un encuentro de casas de atención y acompañamiento comunitario, donde... Se, premo, se mostró por un lado las tareas que se vienen haciendo en toda Avellaneda desde estos dispositivos que dependen de las organizaciones populares de Avellaneda eh, y también eh, se presentó la preocupación de el incremento del consumo problemático en cada uno de los territorios por lo pronto de ahí de Avellaneda. Así que ante el ajuste feroz ¿sí? es ausencia de expectativas que crecen los consumos problemáticos. Así que, si J.R. tiene algún tema de esos que él suele inspiradamente ubicar mientras uno va hablando, nos vamos a escuchar un poquito. No Uy, qué bonito. Tema musical. Y, y luego retomamos tampoco. con esto que es el Gran Pueblo Salud. Aprendimos solamente a flotar y a vivir como locos. Para quedarte a mirar Solo quiere tu voto Si te dicen que todo va a Fueron ellos... Seguimos escuchando al Gran Pueblo Salud así comienza el No Te Enfermes Cava de Hoy. Eh, educación no formal de la ciudad de Buenos Aires. Se van a realizar cursos de formación para los siguientes trabajos. Cerrajero o cerrajero electrónico. Cerrajero domiciliario, fabricante de pastas caseras, elaboración elaborador de chocolates y golosinas, elaborador artesanal de mermeladas, conservas y licores, diseñador de tortas artesanales, cerrajero a domicilio, tapicero de sillas y banquetas, bartender profesional, restaurador de muebles, camarero o camarera y mozo o moza de salón, reciclador y recicladora con criterio de restauración, reparador, reparadora de celulares, ensamblador ensambladora y reparador y reparadora de PC, serigraf serigrafista textil, serigrafista gráfico, confesionista de artesanías en metales y fabricante de billutería y accesorios. Estos cursos están orientados a la educación permanente para personas jóvenes y adultas con el objetivo de brindar mayores posibilidades de inserción al mundo laboral, Contamos con propuestas culturales y recreativas y fomentamos la inclusión de personas en situación de vulnerabilidad social o personas con discapacidad. Contamos con más de 50 centros educativos ubicados estratégicamente en distintos puntos de la Ciudad de Buenos Aires. La duración de cada uno de estos cursos es de dos meses hasta un año. Requisitos, ser mayor de 16 años, no hace falta tener conocimientos previos, Original y fotocopia del DNI, pasaporte o certificado de residencia precaria. Podés capacitarte en los siguientes áreas de formación. Tecnología, comunicación, audiovisual, construcción, hotelería y gastronomía, administración, gestión de servicios, empresariales, textil e indumentarias y energía y cultura. Todo esto es para ingresar en el sitio de la Ciudad de Buenos Aires, donde figuran todos y más de estos cursos. Sí, sí, la ciudad de Buenos Aires, sí eh, y se llama eh, Educación No Formal, cursos de formación para el trabajo cortos y gratuitos, ¿sí? bajo el área de Buenos Aires Aprende, así que es cuestión de ingresar a la red, ubicar estos cursos de educación no formal de la ciudad de Buenos Aires. Mientras la ciudad de Buenos Aires sigue cerrando salas de jardines la comunidad educativa exige más escuelas infantiles docentes, familias y referentes políticos reclaman la construcción de un maternal en la comuna 5 el barrio de Boedo no tiene una sola escuela infantil, la ciudad la ciudad se niega a escuchar el reclamo bueno, ahora lo que les vamos a contar es algo que ha sucedido en el barrio de La Boca la semana pasada sí eh, hubo Durante la semana hubo toda una serie de movimientos respecto de un desalojo que, sin ningún tipo de orden judicial, se llevó a cabo en el barrio de La Boca, eh, ahí estaba buscando bien la, la información, eh, y ustedes saben que ni bien en la ciudad de Buenos Aires, y en particular en el barrio La Boca, eh, se generan este tipo de cuestiones, eh, la solidaridad y la organización del barrio eh, no cesa en movilizarse, se llaman permanentemente y demás. este Esto sucedió hace, sí, creo que fue el jueves de la semana pasada, eh, perdón, el miércoles, en el barrio de La Boca, gracias a la solidaridad y organización de la comunidad, se evitó un salvaje una salvaje represión hacia el grupo eh, a ver lo que sucedió fue el jueves, se movilizaron muchas organizaciones enterándose que venía Macri y el PRO a hacer un encuentro en el barrio de La Boca ¿qué había pasado? dos días antes había habido un desalojo que se logró detener, forzado por la fuerza de seguridad sin ningún tipo de orden judicial ante eso el jueves gran parte del barrio se movilizó a gracias a la solidaridad y organización de la comunidad se evitó una salvaje represión hacia un grupo de vecinos y vecinas que están manifestándose en contra de la cumbre del PRO llevada adelante en la arena estudio el grupo de autoconvocados se juntó en cinco esquinas y caminó hacia el frente de la entrada del lugar ...para ejercer su derecho a manifestarse en contra de las políticas macristas de la ciudad... ...que unos días antes llegó adelante un desmedido desalojo... ...que dejó a 25 familias en la calle. Mientras que la ciudad sigue siendo utilizada y lucra por los que buscan adueñarse de este país... ...las clases populares son cada vez más descartadas por una política de gentrificación... ...bajo la falsa promesa de hacer la ciudad más linda para todos, el negocio inmobiliario que sigue avanzando sobre el bajo, con un proyecto que significa la continuación de Puerto Madero. Nuevamente en esa jornada del jueves, se quedó demostrado que los que están en un momento donde los derechos conquistados con el sudor y la sangre de nuestro pueblo, a esta dirigencia dictatorial, corrupta y represora le vale poco. Más que nunca, la comunidad de La Boca demuestra que nadie se salva solo y que solo en unidad y organizados, la comunidad tendrá la fuerza necesaria para ganar la pelea y recuperar el barrio y la ciudad que queremos para los nuestros. Al estar atentos, porque en la ciudad de Buenos Aires, y en particularmente en los barrios más humildes, la familia Macri, se llame Jorge, se llame Mauricio, que llamen franco, sigue queriendo expulsar a los que menos tenemos en función del negocio inmobiliario. Continuamos con Al Gran Pueblo Salud El próximo miércoles 7 de agosto será motivo nuevamente para que toda nuestro pueblo se reúna y salga a caminar en una celebración que desde lo que los gobiernos que se oponen a la felicidad de nuestro pueblo asumen en el país, se ha transformado en una, más que una tradición, una expresión necesaria de unidad y de lucha callejera el próximo 7 de agosto el miércoles que viene, muy temprano en la mañana se llevará adelante la peregrinación de San Cayetano donde participarán todas las organizaciones sociales y populares nucleadas dentro de la UTEP pero también ha hablado de la participación la CGT las dos CTA y y gran cantidad de organismos de derechos humanos. Eh, ante eso, eh, en el comienzo de esta semana que tendrá como protagonista la peregrinación de diversos sectores del campo popular en Nuevo San Cayetano, la FM Riachuelo habló con Lito Borelo, Secretario de Derechos Humanos del la UTEP, quien acercó algunas reflexiones respecto de la importancia de esta liturgia popular en este difícil contexto para los trabajadores en la Argentina. La Riachuelo le preguntaba a Borelo acerca de San Cayetano, el 7 de agosto, una fecha muy importante para la lucha de nuestro pueblo, y preguntaba si en este contexto actual, que se ve una tremenda ola de despidos en el Estado, pero también en el sector privado, qué importancia tendría o tiene este patrón en el trabajo de hoy. Y Borelo respondió que históricamente San Cayetano ha sido un símbolo de los trabajadores, un símbolo de los sectores populares. Excede la liturgia religiosa, perfora el techo de la cultura más en general del catolicismo y se adentra en un sentimiento de una religiosidad popular muy fuerte que atraviesa transversalmente imaginarios distintos de cualquier concepción religiosa. San Cayetano también habla de una patria que sigue teniendo el trabajo como el vertebrador de la sociedad por lo tanto la expectativa la esperanza para ir a pedir eh, y agradecer eh, nuestro pueblo no es más ni menos que el reconocimiento de que el trabajo sigue siendo el articulador de la sociedad de los argentinos y es un articulador que cuando existe una situación socioeconómica compleja pasa a tener mayor relevancia tanto sea para pedirle al santo poder mantener el trabajo como a la vez pedirlo cuando no se lo tiene. Desde la llegada del gobierno de Miley, agrega Borelo, el retroceso en la situación socioeconómica de los argentinos, pero en particular de los sectores populares, de los trabajadores, de los sectores más humildes, empeora día tras día. Entonces, al igual que como en la dictadura, cuando los trabajadores de la CGT, llevaron adelante un 7 de agosto encabezado por Ubaldini, que significó un icono en la lucha de nuestro pueblo, y así también como en el primer año del gobierno de Macri, que hubo una movilización impresionante un domingo, que después de la liturgia de la misa y de la bendición de las herramientas, marchó también hacia la Plaza de Mayo, hoy nuevamente cobra una importancia muy grande. Por un lado, dice Borelo, porque es el santo de los trabajadores, el santo de los sectores más humildes, pero al mismo tiempo porque está sirviendo como factor de unidad. Sí, sí, todos juntos para reclamar a este gobierno insensato vuelve a generar que la celebración de San Cayetano sea un factor de unidad. Este 7 de agosto termina Borelo, tiene la característica de que en el medio de esta situación está siendo un eslabón de unidad de todos los sectores sindicales, políticos, de las organizaciones de los movimientos, de los sectores de derechos humanos y de la cultura. Y esto está significando a la vez una expresión de la resistencia de nuestro pueblo a no resignarse a vivir en las angustias, tanto sean del sufrimiento, que vive nuestro pueblo, como el evidente saqueo que está haciendo este gobierno. Todos los movimientos populares, agrega Borelo, tenemos un momento muy fuerte que es la bendición de las herramientas de la economía popular, de esa inmensa diversidad de ramas que se fueron construyendo al tener que inventarse, como dice el Papa Francisco, el propio trabajo una economía popular que convive con la economía capitalista abierta, pero que sin duda tiene otra mirada de cómo producir, de cómo consumir, de cómo imaginar una sociedad fraterna. Así que seguramente va a estar el García Cuerva, como en el año pasado, también estuvo el obispo Carrara, seguramente el Cuerva es el arzobispo de Buenos Aires, seguramente va a tener que juntar una cantidad de obispos y de curitas de religiosos ...que vienen a este hecho simbólico muy fuerte... que carga de esperanza... ...y de fuerza para seguir peleando... ...todos los días... ...así que el próximo miércoles... ...todo el mundo va a estar cerca... ...desde Liniers hasta la Plaza de Mayo... ...viendo pasar estas columnas... ...cuando no sumándose... ...no solamente para pedir por el trabajo... ...sino para la paz... ...por el pan... ...por el techo, tierra y trabajo... ...y nosotros agregamos también que estas actividades generan la unidad desde lo más profundo de nuestro territorio y le tironea a aquellos que tienen alguna responsabilidad para que dejen de estar, como se dice en el barrio, en el puterío de las pequeñas diferencias. El, el miércoles 7 de agosto nos vemos nuevamente en la calle. En otro orden de cosas, el domingo pasado se realizaron las elecciones presidenciales en Venezuela. Vaya tema. Vaya tema que mucho progre y revolucionario argentino ha decidido no hablar demasiado sobre esto porque tienen miedo de que los medios de comunicación, la derecha fascista y el gobierno con sus redes y demás lo importunen Eh, ...y no los deje dormir tranquilo ...nosotros seguimos sosteniendo... ...que el pueblo venezolano... ...una vez más... ...ha decidido quién... ...debe ser su gobierno... ...de un modo... ...tan claro y preciso... ...que... ...el resto... ...del planeta entiende que... ...allí falta más transparencia... ...nosotros seguimos pensando... ...junto con muchos compañeros y compañeras... Que en Venezuela la democracia se construye de otro modo se construye con el pueblo organizado, con protagonismo y participación cotidiana eh, desde las comunas comunas verdaderas que construyen las comunidades y sostienen a un gobierno que tiene el espíritu chavista todavía intacto para enterarnos bien de primera mano y sortear todos los caminos y vericuetos que nos generan los medios de comunicación masivo aquí en la Argentina FM Riachuelo habló por teléfono, hizo una entrevista a Juan Contreras, uno de los principales referentes del barrio 23 de enero. Eh, Juan venía de estar bastante agotado por la extensa y activa militancia que le generan las elecciones, pero no obstante tuvo un tiempo para dedicarnos a nosotros y contarnos algunas de las cuestiones fundamentales de lo que está puesto en juego en este en, este, en estas elecciones venezolanas que están tan en conflicto con los poderes dominantes y que se defienden de modo brillante Juan Contreras lo primero que le preguntaba le preguntaban las chicas de FM Riachuelo fue que votó el pueblo venezolano el domingo pasado y esto es lo que Juan respondía el pueblo venezolano venezolano salió este domingo 28 de julio con mucha alegría, con mucho entusiasmo a reafirmar primero el camino de de la paz, ¿No? Para nuestro país y para eh, toda la región, para toda nuestra América, la América Latina y el y el Caribe. Segundo, salimos a, re, a reafirmar eh, además de esa paz, el amor y el trabajo por nuestro pueblo, la postura por profundizar los cambios que se han iniciado desde hace 25 años cuando llegó el comandante hugo cháávez eh, al poder no llegó al gobierno respaldado por esa por esa mayoría creo que todos salimos el domingo en esa en, en esa misma onda reafirmar el camino de la construcción del estado comunal también como la vía de la construcción al socialismo bolivariano y efectivamente la mayoría de este pueblo la mayoría de la gente que salió a votar pues votó por todo esto que te estoy que te estoy manifestando. Allí en Venezuela las, la, eh, el acto electoral no es obligatorio, o sea, que la gente decide si va a votar o no y la participación en el caso del domingo pasado fue del 60%. Eso hace que haya más o menos unos 11, 12 millones de votantes efectivos sobre los cuales eh, históricamente el chavismo ha tenido más de 5 o 6 millones de votos. Con lo cual no es extraño que, que los números le hayan dado tal cual lo que respondía el Consejo eh, Electoral Nacional el Consejo Nacional Electoral Venezolano. Eh, profundizando la charla con Juan, Juan contaba qué es lo que se desmontaba de las operaciones que viene haciendo la oposición. Y esto es lo que decía Juan Contreras. Lamentablemente, a partir de las 12 de la noche, después que quedan los resultados un grupo de gente que ya eso se esperaba porque ya lo habían dicho. Cómo es posible que ellos estuviesen diciendo que habían ganado, pero que iba a haber fraude. Si tú estás ganando, pues no tiene es contradictorio decir que te van a hacer fraude. Entonces pierde y lanzas a la gente irresponsablemente. Lanzas a tu gente a gente que le estás pagando como carne de cañón a la calle a destrozar los bienes públicos privados, atacar el transporte público, eh, los módulos policiales, hacer una serie de fechorías que no tienen nada que ver con el proceso democrático, ¿no? Entonces eso es lo que estamos viendo desde las 12 de la noche, la madrugada, cuando comenzaron a montar focos y el día de ayer eh, se presentó muchas situaciones en varios sitios de la capital. Afortunadamente hoy están controlados. Desde ayer también está nuestro pueblo. Hoy nos vamos a movilizar a las dos de la tarde porque nuestro triunfo nadie nos lo va a quitar. clarísimo lo que plantea juan no y juan tiene una claridad eh, y como que ve el mapa y saca el, el, ¿no? la paja separa la paja del trigo y lo que no, nos confunde ¿cómo se va a hablar de fraude si van a ganar antes de las elecciones digamos no o sea antes que hubieran elecciones ya amenazaban que iba a haber fraude eh, también nos dedicó un tiempo para explicarnos ¿Quién es María Corina Machado? ¿sí? Esta lideresa que intenta generar de este modo que contaba Juan un golpe de Estado. Y esto es lo que decía Juan. Esta señora que está envenenada y que está dirigida por el por el imperio norteamericano, que en varias oportunidades e eh, invitó a la intervención y ha apoyado toda la política que los gringos han hecho sobre el bloqueo, sobre las sanciones, Eh, coercitivas y unilaterales más de 933 sanciones, ella apoyado todo esto, hoy no le interesa nuestro pueblo, hoy ha lanzado a esa gente como carne de cañón a la calle Ante estas acciones de la oposición eh, fascista, como dice Juan, de eh, la oposición fascista venezolana, eh, Juan nos cuenta cómo se defiende, cómo hace el pueblo para defenderse de estos ataques. Pero aquí hay un pueblo firme, aquí hay un gobierno revolucionario, aquí hay un gobierno que se ha mantenido en estos 25 años y que vamos a defender nuestro proceso con amor, en la calle, con movilización en la calle, que es el antídoto a que ellos le tienen miedo a ese pueblo con conciencia a esos descamisados, es decir a, a, a nuestros obreros, a nuestros campesinos, a la gente de nuestro barrio, a nuestros indígenas, a ese sector popular que conforma el sujeto protagónico de este proceso, que apunta a la construcción del Estado Comunal como la vía para construir el socialismo bolivariano para construir la redención de nuestro pueblo, la emancipación de, de nuestro continente, la liberación nacional, el socialismo y nuestra segunda y definitiva independencia. Bueno, implacable la claridad de Juan del y su vocación para explicar con claridad cuáles son las trampas de la comunicación, cuáles son las trampas del poder dominante que hace que Venezuela, el principal productor de petróleo, no solamente de América sino uno de los principales del mundo más de 300 billones de barriles de petróleo por, por por por día es una cantidad increíble eh, que seguramente el principal interés de las potencias eh, dominantes pueda explicar con tanta claridad lo que está sucediendo en Venezuela sí eh, y que el pueblo venezolano sigue sosteniendo el gobierno que ha decidido tener para construir una vida digna como hace más de 25 años antes de que surgiera el chavismo esa vida digna le era imposible al pueblo así que eh, escuchemos con atención dejemos de escuchar la tele apaguemos la tele, apaguemos las radios liberales y metamos oreja en las radios comunitarias. De hecho, Juan Contreras es, tiene una radio, de, o sea, es parte de una radio del, del 23 de enero, del barrio, de su parroquia, que se llama El Son del 23, donde se dedica permanentemente a desmontar estas operaciones de los enemigos. Así que por hoy, Venezuela aquí, seguiremos atentos porque es parte de ...la situación complejísima que hay en el planeta... Eh, ...sumada a la caída de la bolsa de Tokio de hoy... ...hace que estemos una de las peores comienzos de mes... ...con estas situaciones. Nos vamos a, a la tanda y al regreso de la tanda... ...vamos a compartirles un informe sonoro... ...que tiene el resumen de la actividad de encuentros de CAC... ...que se realizó el viernes pasado en la estación Maxi Darío, allí en Avellaneda, donde todas las casas de atención y acompañamiento comunitario de Avellaneda se dieron cita, primero para abrazarse, primero para compartir el trabajo que vienen haciendo, para darlo a conocer y también para mostrar el terrible momento que se están pasando en nuestros barrios más pobres con el avance del narcotráfico y el incremento sideral de los consumos problemáticos. Seguimos luchando desde los barrios, pero también exigimos que el Estado tiene que tomar partido en esto y acercar los refuerzos necesarios, no solamente de recursos para que las casas puedan seguir asistiendo, sino también la presencia en los barrios para empezar a construir mundos posibles para los niños, las niñas, los pibes y las pibas para nuestro futuro país. Nos vamos a la tanda y los dejamos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 Si queremos canso la posarera Hasta que vos quieras Porque yo no me cago Cuando pido, pido, pisa Prepisas caseras en el barrio de La Boca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 comienzo un poco oficialmente a este encuentro de CACS de Avellaneda. Eh, nos convoca como en diferentes momentos de, del año, eh, un tema que nos preocupa bastante en todo lo que es nuestros territorios, que es el consumo problemático de nuestros pibes y nuestras pibas. en Empezar a encontrarnos y sumar el esfuerzo de cada una de las casas y que vayamos todos juntos hacia el mismo objetivo. Estamos en un lugar que para nosotros es eh, muy especial hoy le compartí a los compañeros eh, algunos muy jóvenes para nosotros estar acá siempre es una emoción profunda y además es un compromiso que nos transmite la lucha que la lucha que llevaban y se siguen llevando todos los compañeros como Darío y como Maxi así que nosotros también perdimos un compañero que es el oso eh, y queremos que nuestros compañeros que dan la vida son nuestra bandera y son nuestra guía para seguir adelante luchando día a día para que nuestro pueblo recupere la felicidad y la dignidad. Hoy estamos en tiempos muy complejos, sumamente complejos, donde tenemos un gobierno nacional que decididamente ha encarado una batalla, una guerra contra el pueblo humilde eh, de la mano de los poderes, los poderes económicos y nuestro trabajo desde las CACS tiene el fundamento de dar la resistencia en cada uno de los territorios. Cuando nos reuníamos y trabajamos con los compañeros y las compañeras de las CACs, reconocíamos que las CACs son parte del territorio, no es un dispositivo de salud que desembarca en un territorio e intenta asistir y ayudar al barrio que atraviesa el problema del consumo problemático. Las casas de atención y acompañamiento comunitario surgieron por el ejemplo esas madres luchonas que daban la vida no solamente por sus hijos sino por los hijos de otras madres como lo hicieron las madres de plaza de mayo que las casas de atención y acompañamiento comunitario es un trabajo barazo partido en cada territorio y que merece no solamente ser reconocido sino ser acompañado porque últimamente el consumo ha crecido exponencialmente en los territorios últimamente la economía la manejan los narcos en los territorios y los destinos de trabajo, educación, salud, vivienda, alimentación son lejanos a los intereses de nuestro pueblo. Por eso la CAC entendemos que es un, es un ariete de lucha contra la dominación y además de tantas otras cosas que se vienen haciendo como lo que está mostrado aquí en la entrada de, de este espacio. Ahí se trabaja la subjetividad de los pibes y de las pibas, se recupera la cultura del trabajo. Eh... Bueno, muchos de los que están acá nos conocemos de las luchas callejeras, muchos de los que están aquí también nos, nos eh, reconocemos preocupados por esta temática. Está el compañero Sergio Sánchez, de Cartoneros, del MTE, ahí está. Un gran compañero que trabaja duro y todos los días acompañando al piberío ahí, en la plaza congreso y en, en, en cerca de Constitución. Invitamos a las compañeras y compañeros referentes de cada una de las CACs para que nos vengan a contar cómo trabajan en cada uno de esos espacios aquí en Avellaneda. Tenemos un lugar eh, prestado en, en Domínico. Ahí estamos haciendo eh, laburos eh, en relación a la problemática de consumo y situación de calle. Nuestra particularidad en algún punto, para hacerlo cortito, es la gente en situación de calle. Lo voy a hacer muy resumido. La verdad que el tema es muy amplio es multicausal, hay muchos factores en por qué termina pasando lo que está pasando, sumado un poco a las palabras que dijo el, el compañero Alejandro, que habló primero, en relación al contexto histórico que, que está sucediendo, que agrava aún más la situación, pero la idea también un poco es acompañar, contener, es un, un trabajo que hacemos todos los días, lo hacemos de corazón, y a su vez también queremos ser valorados y reconocidos por eso. Así que la, la cuestión también acá es la gente que entra en, en nuestras casas, que se sienta recibido, que se sienta acompañado, empezamos a hacer un proceso con ellos, con ellas, eh, para tratar de alguna manera que puedan sostener la casa, la convivencia y dejar la situación de calle lo más pronto posible, que más en este contexto es totalmente difícil y muy leonino realmente nos encontramos en el territorio de villa corina barceló y casa cuberta estamos de martes a viernes de 3 a 19 horas bueno nuestro cax también aborda la problemática de consumo problemático trabajamos con personas en situación de, de calle quienes se encuentran atravesados por la situación socioeconómica y habitacional eh, Las personas que llegan a nuestra casa es algo muy parecido como trabajar puentes también. La idea es que se sientan cómodos, acompañados. Eh, es una lucha diaria, constante, eh, de acompañarlos, de que salgan de esa situación en la cual se encuentran. Eh, eh, yo soy de la CAC de Doxur, que está cidita en Alem al 1620. Nuestra casa trata de prevenir las adicciones por medio de diferentes talleres, ya sean de... Defensa personal, tejido, hay apoyo escolar, pero hoy en día principalmente nuestro deber es eh, la alimentación. Doc Sur tiene mucha gente que se ha quedado sin trabajo a raíz de toda esta problemática social. Entonces es, tenemos comedores multiplicándose las porciones. Después eh, tenemos acompañ acompañamiento psicológico y ahora último incorporamos dentro de la CAC eh, como una bolsa laboral, entonces todas las personas del barrio vienen, se anotan con lo que saben hacer y colaboran con el barrio y a veces lo llaman a ellos y como ya todos se conocen en el barrio es como que es muy de confianza el vecino va y arregla la casa del otro hasta ahora está funcionando hay dos personas que consiguen un trabajo y eso trae bastante alegría por lo menos a mí Eh, otra cosa que logramos incorporar gracias a todo el barrio, porque todo el barrio colabora, es el roperito. Donde desde la gente de Zumba, la gente de Defensa Personal colabora tanto con el roperito como con el comedor. Porque a veces no, no alcanzamos con la mercadería y ellos vienen y nos traen de todo. También funcionamos en el barrio de Villa Corina, en Casa cubierta y Suipacha. Eh, nosotros también acompañamos consumos problemáticos y además de eso tenemos talleres tanto de oficio, artísticos y de deporte y funcionamos bueno los lunes y los miércoles por la mañana. Eh, no tengo mucho más para agregar. Muchas gracias por venir. Celebro esta organización para visibilizar el trabajo de todas las CACs y valorear, valorizar nuestro trabajo. ¿no? Eh, nosotros hacemos eh, una recepción Eh, cuando llegan los pibes y las pibas eh, Haciendo la primera escucha para saber cuál es eh, su vida ¿no? El por qué, cómo, por qué llegó al lugar eh, De ahí vemos si ese pibe o piba está como para un acompañamiento ambulatorio Que sería que tengan sus familias que acompañen Como sabemos hay muchos pibes que están solos eh, Después tenemos, eh, articulamos con Hogares de Cristo de La Matanza principalmente con el padre bachi que él nos abre las puertas pues si tenemos algún pibe con la problemática de desintoxicación eh, de la parte del fogón eh, nosotros abarcamos más el tema del trabajo que el pibe pueda eh, incluirse en el laburo que mayormente sabemos que los pibes que salen de estar en cana lo que menos consiguen el laburo eh, o se sienten menos en realidad eh, nosotros abordamos más de ese lado del laburo también articulamos con la UNDAV dando talleres de oficio para que puedan salir adelante eh, trabajo como cordy en el espacio de vientos de libertad de mte eh, bueno voy a contar un poquito nosotros estamos ahora en el eco punto donde está eh, funciona la rama de cartoneros gracias a todos por estar acá eh, trabajamos de lunes a viernes de 9 a 15 horas hacemos un abordaje eh, integral colectivo y comunitario nos parece que los pibes y pibas llegan a nuestros pases obviamente en muy malas condiciones el abordaje integral es más que nada para que puedan salir del momento de las problemáticas de consumo pero también creemos en una transformación y en un proyecto de vida en el espacio tenemos un equipo integral técnico que aborda con psicólogos y trabajadoras social después coordinación y referencia y talleristas, eh, grupalidades terapéuticas y bueno, el acompañamiento en todo lo que es el proceso de, de, de dejar los consumos y el post también. Eh, creemos, como dije anteriormente, en la transformación, eh, nos parece súper importante estos espacios, somos la primera línea que en los barrios estamos en contacto con, el, con los ciudadanos digamos eh, y bueno trabajamos de manera integral también con otros espacios articulando no sólo nos llegan problemáticas de de consumo queremos decirle así problemáticas de consumo porque nos parece que es algo de todos todos somos responsables de lo que está sucediendo en este momento con el contexto los pibes eh, si antes era complicado salir de las problemáticas ahora estamos un poco más complicados todavía Eh, están quedándose sin oportunidades, la, la situación económica los lleva a situación de calle, a la delincuencia a, a un montón de cosas que también se acompañan eh, en los procesos Este abordaje que se hace desde la cax no es un abordaje ni de la salud, ni de la educación ni desde desarrollo social eh, este programa surgió y aquí muchos de los compañeros presentes se van a acordar llevando el simbolismo de la pérdida de nuestros compañeros y compañeras muy jóvenes en los barrios, el féretro a la calle Sarmiento de la Sedronar, allá por el año 14, ¿no? Para mostrarle que el trabajo que se hacía en los territorios necesitaba el apoyo y la articulación con el Estado. Necesitamos volver a fortalecer ese vínculo el estado no llega en la profundidad de los territorios donde sucede el, la problemática del consumo las organizaciones populares solas no podemos, necesitamos articular con el estado esa articulación virtuosa hay que volver a empujarla es lo único que va a salvar a nuestros pibas a nuestros pibes y a nuestras pibas el abordaje de las casas es integral e interdisciplinario como se dijo aquí no, no es una especialidad clínica no es eh, un solo modo de pensar las cosas de hecho tiene que ver con el territorio en el cual se genera el espacio de las CACs por eso les agradecemos mucho la presencia esperamos que puedan replicar todo lo que aquí se, ha, se hace y se dice para que otras y otros puedan sumarse a esta experiencia y puedan hacer comprender que el, la temática del consumo problemático enhebra la dominación en nuestros barrios Eh, necesitamos por fin sacarnos de encima ese flagelo y poner en funcionamiento una comunidad organizada que propenga al futuro de nuestros pibes y nuestras pibas. Este proyecto surge de, de una necesidad concreta de nuestras pibas y de nuestros pibes, mucha y muchos de nosotros nos tocó después del 2001, justo en el 2001 estar saliendo de una situación de consumo, situación de calle, nuestra familia venía de vivir una situación bastante compleja Y el 2001 nos enseñó muchas cosas y entre esas cosas el valor de lo comunitario. La posibilidad de organizarnos con otras y con otros para poder salir de un montón de quilombo que estábamos atravesando en ese momento. Yo siempre lo simbolizo en ese paquete de fideos o ese paquete de arroz que todas nuestras compañeras del barrio llevaban a una esquina para que sea una olla comunitaria y el valor de cada pibe y de cada piba que iba saliendo de la falopa para rescatar a otro en un momento en donde nuestro país se llenó de falopa y en donde la narcoestructura empezó a desarrollarse y empezó a crecer cada día más. Porque estaban todas las condiciones dadas para que eso pase. Igual que hoy. Hoy este gobierno lo que está haciendo es generar todas las condiciones necesarias para que el narcotráfico o la narcoestructura se desarrolle cada vez más. Por eso es importante y es clave el trabajo de las organizaciones sociales. En algún momento nos van a tener que pedir perdón por todo lo que nos están haciendo. Porque nosotros lo que estamos haciendo, como decía la compañera, es estar al pie del cañón y yo voy a poner voy a decir algo un poco más superador. No acompañamos los consumos. Acompañamos la vida de cada uno de nuestros pibes y de nuestras pibas. Y en ese acompañar la vida hay un infinidad de cosas. Están los consumos, está la violencia, tenemos pibas y pibes que saben estar en cana. Acompañar, como dice el hogar, hay una frase que se la vamos a robar a los curas que dicen acompañar la vida como viene. Nosotros acompañamos la vida de nuestros pibes. Y eso es importantísimo y marca una diferencia. Porque cuando alguien acompaña los consumos, acompaña un momento determinado. Nosotros queremos generar un proyecto de vida. Por eso sabemos que como organizaciones todavía nos sigue faltando mucho. Y por eso, este 7 de agosto, cuando salgamos a la calle... A, a pelear por tierra, techo y trabajo, tenemos que tener bien claro lo que llevamos adelante en centros barriales, que no hay proceso comunitario que se pueda dar sin tierra, techo y trabajo. No se acompañan los consumos sin tierra, techo y trabajo. Y eso tiene que ser fundamental. Porque si nuestros pibes no tienen un lugar donde vivir, si nuestros pibes y pibas no tienen un lugar donde laburar, si nuestros pibes y pibas no tienen la posibilidad de tener esas condiciones dignas, básicas, que necesita todo nuestro pueblo hoy, no podemos estar hablando de hacer ningún proceso. Por eso es importante levantar la vara, como en algún momento no existían los centros barriales, como dice Alejandro, y salimos a la calle a hacer un velatorio para mostrar que nuestros pibes se nos estaban muriendo, en ese momento no existía. Lo único que había eran los CPA de la provincia de Buenos Aires y cada provincia y cada municipio inventaba algo. Esto, los CAC que hoy o que en algún momento mucha gente se ha embanderado con esta política, esto fue un invento de las organizaciones sociales. Sin la lucha de las organizaciones sociales, hoy los 750 centros barriales que hay en todo el país no existirían. Y eso es una victoria nuestra. Eso fue una victoria de ese velatorio, y ese fue una victoria de la toma de la Sedronar en el 2015, cuando todas las organizaciones entramos a la Sedronar y lo dijimos... ¿No nos vamos a ir de acá hasta que no haya un programa para lo más pobre en nuestro país? Eso fue una conquista de las organizaciones. Y hoy en un momento donde están las organizaciones tan golpeadas, es importante tirar arriba de la mesa que hemos ganado muchas cosas, que se nos está tratando de hacer mierda, por eso el salario social complementario, por eso la falta de comida, por eso no podemos hacer más obras en nuestros barrios. Y todo eso impacta directamente en la vida de nuestros pibes. Por eso es importante a la hora de defender esta política que defendamos todas las conquistas del campo popular porque todas las conquistas que nos arrebataron hasta hoy son las que hacen que muchos de nuestros pibes lleguen a nuestros centros barriales roto y hecho mierda. Así que este 7 de agosto es importante que estemos todas y todos en la calle defendiendo lo que las organizaciones vienen peleando y defendiendo hace muchos años, que es paz, pan, tierra... Techo y trabajo. Gracias. Este encuentro de todos y todas nosotros, que ya lo está diciendo el compañero. Somos uno solo, una sola, ¿no? Y hoy, pues, vivimos tiempos muy difíciles y es un poco complicado hablar después que ya hablaron nuestras compañeras. Yo tengo una alegría grande ver a mujeres acá, ¿no? Representando en esa mesa del CACS, de acá de Avellaneda, a un compañero. Entonces, eso la verdad que es un valor... Eh, que no tiene precio, que no tiene que no tiene valor este, ¿no? En como ellos piensan en moneda, ¿no? Para nosotros tiene un valor grande, valioso, ¿no? En lo sentimental de valorar a nuestras compañeras cuando realizan ese trabajo, a veces comenzando a pulmón y después arrancando un poquito, ¿no? de algún institución para poder continuar con esa gran gran laburo acá en Avellaneda. Bueno, eso compas, hay que seguir convocando estos espacios, estos encuentros que hoy nos hacen mucha falta poder encontrarnos, poder abrazarnos sobre todo, ¿no? para contenernos porque hoy nos hace falta eso abrazarnos entre nosotras nosotros y nosotros y que no bajemos los brazos nos subieron al ring a nosotros como organizaciones, nos subieron al ring nos pegaron, nos dieron y nos siguen dando pero eh, seguimos de pie, ¿no? seguimos parados sufriendo seguro porque los compañeros y compañeras nos dicen que tengo que ir a buscar una changa porque les tocaron el sueldos el salario de nuestras compañeras, sobre todo las mujeres no que llevan ese trabajo tan grande en cada barrio acá en Avellaneda no y en todos los distritos que hay en esta provincia y a lo largo y ancho de esta Argentina. Así que somos la resistencia de un pueblo que hoy nos necesita ¿no? y no puede faltar no puede faltar la, en la agenda pública, nuestra agenda de tierra, techo y trabajo, que es lo que va a cambiar ¿no? y va a transformar la realidad de nosotros, ¿no? los que estamos abajo, los más humildes siempre, los más excluidos, los más vulnerados y sobre todo compañeros y compañeras. Acá tienen ustedes a una compañera que hoy forma parte ¿no? del Consejo Liberante, trabajadora antes, ¿no? como ustedes de la economía popular, Entonces, si María hoy oh, es concejala, cada una acá de nosotros y de nosotras tenemos que llegar a ocupar esos espacios, no hay que cansarnos de formarnos, ¿no? no hay que cansarnos de dar esas peleas, de incomodar y de pelear por esos lugares, porque tenemos muchas cosas para aportar. No peleamos lugares para acomodarnos, peleamos lugares para transformar, para seguir transformando la realidad de todos nuestros compañeras, compañeras, los vecinos de las barriadas, las vecinas. Así que compañeras, compañeras, yo los abrazo un montón y me emociona me emociono mucho y ya no hablo más porque si no lloro, <ríe> que soy muy llorona, pero esto, la verdad les digo, me da más fuerza. A veces estoy decaída porque digo, contenemos, escuchamos, contenemos, escuchamos y nosotras terminamos fulminadas, ¿no? Terminamos fulminados. Y después decimos, ya nosotros quién nos contiene? Pero esto nos llena de fuerza, la verdad, para continuar, para seguir y decir, acá todavía hay mucho todavía para hacer y hay mucho pueblo para seguir resistiendo y el 7 de agosto todos vamos a ir a la calle, todos vamos a ir a reclamar por nuestros derechos que han venido a pisotearlos, ¿no? Pero bueno, vamos a volver y vamos a volver mejores, así que... Gracias, compañeros, compañeras. Les traemos el saludo de la CTA. Estamos con Joaquín Escobar, referente de la FETIA. María López, referente del Movimiento Mayo. Estamos con Leo Banoni de la agrupación en Valcadri. Eh, lo primero, agradecer a las dueñas y dueños de casa que la ganaron con lucha, los compañeros y compañeras del Frente Popular Darío Santillán. Muchas gracias. Como siempre, uno se siente en su propia casa cuando cuando viene un lugar acá, así. Gracias. Eh, Creo que transmitir un saludo muy grande a Verónica Sánchez, una compañera que Tonga hoy me contaba que, que por fin pu pudieron lograr este, resolver una situación médica de operarla, una compañera trabajadora de la economía popular del de, de Frente de Arío Santillán. Y la verdad es que celebrar también esta unidad en la acción que estamos haciendo, sol solidaria, generosa, amorosa y eh, agradecer a todas las compañeras y compañeros que eh, se ponen al frente de estos centros de atención y acompañamiento en los barrios eh, cumpliendo tareas que son eh, fundamentales son fundamentales me encontraba me, me encantó la analogía o la frase que usó el compañero de acompañamos los recorridos de vida de las personas yo tengo un hermano de la vida que 50 años hoy está internado eh, tratando de zafar de una adicción de toda su vida es decir nos atraviesa las adicciones es un problema un, son problemas este, sociales económicos eh, a lo mejor el rico puede ir a una clínica de desintoxicación eh, con los mejores tratamientos eh, y el pobre es Eh, goza de algo que capaz que rico no tiene que es la solidaridad y el abrazo de toda la comunidad y eso creo que es, eh, se merece un fuerte aplauso a todas esas compañías de compañeros que todo el día la galguean todo el día están al frente de situaciones muy dolorosas y no bajan los Nos, brazos somos de la fundación Dipasco que está en Montes de Oca 249 es una institución que tiene más de 40 años en, la, en el distrito Y ahí justo están los compañeros del Hogar Mujica, el Padre Mujica, que es un hogar de 24 horas, que viven, son parte de talleres de que construyen día a día, que están conviviendo. Y bueno, en la fundación actualmente nosotros llegamos hace 3 años, cuando llegamos no no había herramientas a disposición para contener y acompañar a, a las personas que venían a vivir. Era centro de día, ¿no? Era a las 7 de la mañana se tenían que ir, yo voy truene y era otra dinámica y empezamos hace 3 años a implementar un conjunto de, de acciones con el fin de fortalecer lo mismo que ustedes hacen, ¿no? Cada uno en su área, en su camino, en su trinchera que está construyendo. Así que desde la fundación, que hay un equipo bastante, son más de 40 personas que integran la fundación con el psiquiatra, las psicólogas, las trabajadoras sociales las enfermeras y cuidadoras y los colaboradores también hay un gran trabajo diario en el hogar de mujeres también y en el lugar dos hogares de adultas mayores eh, para nosotros es un placer estar a, participando de las reuniones con los compañeros del CAC, de Ceronar fue un placer también encontrarnos en este contexto volátil que nos invita a juntarnos y a analizar cada paso teniendo en cuenta de la volatilidad del, de lo que está, estamos viviendo no con esta con esta derecha internacional y con esta derecha que, que se camufla pero tiene bien en claro el camino y nosotros también tenemos que tener el enfoque necesario para para atravesar todo lo que se viene por delante oh. Yo ya más o menos en esta red Puente Avellaneda arranqué, al día de hoy ya los conozco ya 5 años por ahí, a este equipo y nada, arranqué estando en situación de calle también, ahí vi que se podían un montón de cosas también, entonces currículum y a ponerle onda a la vida, que yo vi que el Puente era puente hacia la actividad de todos los días, así que me sumé a esa y... Bueno, hoy en día vuelvo de vuelta a estar en situación de calle, mirá como es la vuelta a la vida, contamos las buenas, pero no las malas también, entonces yo las cuento, porque esto me hace fuerte este lugar también, este grupo me hizo muy fuerte también a mí, sigo volviendo a Puente y voy a volver de vuelta a buscar laburo y voy a seguir poniéndole onda, acá se puede, la mejor para todos, gente. Bueno, buenas tardes, eh, soy Tony, 26 años, eh... Estoy, bueno, vengo por situación de calle, también por problemática de consumo. Eh, ya hace años ya ¿no? que vengo por problemática de consumo, también situación de calle. Eh, la verdad que conocí Puente, eh, Avellaneda, ¿no? Y gracias a que conocí este espacio, ¿no? Que me brindó muchas cosas. Hasta hoy en día me lo sigue brindando, ¿no? Eh, pude volver a, a apostar, ¿no? A, a salir del consumo y a, y a que no me siga cagando a palo la droga, ¿no? Eh... Así que bueno, gracias a este lugar hoy puedo puedo ver las cosas de otra manera, puedo luchar contra mi problemática, ¿no? Porque es una problemática que de por vida la voy a llevar, ¿no? Y soy consciente de la problemática que tengo y bueno, ha puesto para salir de la calle. Hoy gracias al espacio en el que estoy yendo, que es puente, ¿no? Le debo mucho a los compañeros, a los operadores, porque gracias a ellos hoy en día pude conseguir un trabajo, un trabajo digno en el cual puedo trabajar toda la semana. Eh, estar menos hora en la calle eh, gracias a Dios estoy pudiendo juntar, ¿no? para poder alquilar y para poder salir de la calle eh, la verdad que le doy gracias a las compañeras, a los compañeros, ¿no? que me ayudaron para, para poder hacerme un CV para poder entregar hoy en día laburo eh, la verdad que estoy más que más que contento no por este paso que estoy dando y que también, bueno puedo dejar el consumo de lado, ¿no? no, no voy a decir que no tengo mis mis recaídas obviamente, ¿no? Y ahí es donde ellos están para poder acompañarme y ayudarme, ¿no? A, a que no siga a que no me siga castigando esto, ¿no? Así que bueno, había puesto para apuesto para para poder recuperarme y reinsertarme de nuevo en la sociedad como quien dice, ¿no? Porque uno cuando está en consumo eh, se olvida de todo. Y hoy no, hoy ya no quiero más eso y bueno, le estoy eternamente agradecido al espacio en el que voy y a los compañeros y bueno, nada, sin palabra bueno, primero que nada, buenas noches a todos eh, me alegra mucho que me hayan invitado porque podría ser muy largo toda la historia de cómo llegué a Casa Esquina pero como prefiero contar mi experiencia personal yo estuve muchos años en tratamiento en un hospital público omitamos esa parte porque no viene el caso pero la verdad es que me atendían muy mal y cuando yo llegué a Casa Esquina ahí estaba por ahí mi psico Dani que puede testificar que llegué muy mal y que hoy en día estoy avanzando un montón no solo en los problemas que llevé a terapia sino en mi vida personal en general y todo lo que es el espacio de casa esquina la verdad que me parece hermoso porque está en mi barrio y me doy cuenta la cantidad de gente a la que se puede ayudar el merendero, ver la alegría de los chicos con las actividades cuando vienen a pedir, no sé, un vaso de agua y la verdad que uno rompe esa burbuja capaz que tiene de no valorar las pequeñas cosas que tenemos en la vida y eso es algo que a mi Casa Esquina me enseñó, así que espero que todos, creo yo que todos los que estamos acá un poco rompimos esa burbuja y empezamos a valorar más las cosas pequeñas de la vida. Así que muchas gracias por el espacio y los invito a que vengan a visitarnos a Casa Cuberta y Barceló yo agradezco con el equipo de Viento y la MTV Yanéa. La verdad que a mí me dio una remano eh, tengo problemática de consumo. La verdad que no es solo dejar el, el consumo, sino dejar una banda de cosas, cambio de actitudes, cambio de personalidad, es todo. Yo pensé que era solo dejar la droga en principio y la verdad que gracias a esto yo cambié una banda como persona. Van a ser dos meses limpio, pero con mis idas y vueltas, con mis recaídas, la verdad que agradecido con el equipo que siempre me acompañó, siempre me apoyó. ...y me fue a buscar a los lugares más feos... ...porque creyeron en mí y nunca me cerraron las puertas... ...y la verdad que si yo estoy acá hablando... Eh, ...gracias a ello ...la verdad que contento, un poco nervioso... ...pero muchas gracias a todos, gracias a todos por unir... ...y gracias a Viento y a la MTE por acompañarme siempre... ...por siempre apoyarme. Bueno, primero una compañera Jessica que se olvidó de, de decir... ...le quiero valorar el, el esfuerzo y la lucha que hizo en un barrial que lo entiendo que es muy difícil porque, bueno, están en, en el afuera y, y la y valoro mucho. Y es mi compañera aquí ahora en donde estoy trabajando. Eh, bueno, eh, contarles un poco del, del proceso que, que fui a hacer a tire bien lo dijo el compañero, en, en vientos de, de Vientos de Libertad. Llegué muy mal, llegué muy mal, eh, roto físicamente y emocionalmente, eh, antes de estar ahí estuve en situación de calle, Eh, bueno, lo cuento así por ahí suena duro pero estaba con pensamientos de suicidio y encuentro este espacio el barrial de Quilmes que los saludo a todas y a todos del barrial de Quilmes que me, me acompañan a, a hacer proceso bueno, desde ahí empecé a bueno, siempre desconfiado de la vida, ¿no? y con mis cuestiones personales eh, solo de alguna manera porque me, me, me iba quedando solo por el consumo y por otras cuestiones que hoy entiendo gracias a viento gracias al espacio que, que no soy el malo de la película no somos los malos de la película si sí, hay un, una narcoestructura hay un sistema que nos castiga todo el tiempo ¿no? en lo que es el afuera y por eso estoy muy agradecido a la, la gente que está que querido este espacio que está que está armando armó este tan lindo que me encuentro me encuentro en contención me encuentro con compañeros que sergio sánchez y, y, y seba sánchez dos monstruos Eh, que son mis referentes, hoy los tengo al lado tomando mate, la verdad que no lo puedo creer les agradezco la que ahora voy a cantar es es para mi amigo Dante que falleció el el 24 de febrero eh, tenía 14 años y lo asesinaron en Villa Tranquila eh, solo quiero pedir justicia y que caigan todo lo que tenga que caer ehm Quiero que sepan que mi, mi hermano no era no era ningún delincuente, que él era futbolista. Así que, nada, que sepan que Dante está más presente que nunca. Mi hermanito presente en el coral lo pibe y también en nuestra mente jugador de fútbol mi hermano no era un delincuente en el barrio tu nombre sonará eternamente y para siempre mi hermanito presente en el coral lo pibe y también en nuestra mente jugador de fútbol mi hermano no era un delincuente en el barrio tu nombre sonará eternamente Y para siempre, eh. te juro mi hermano no te vamos a olvidar, pues siempre para siempre te vamos a recordar, en otro te vas a quedar, la junta de los pibes siempre vas a saltar de la nada más no te me fuiste para el cielo, como un pajarito sagano te vuelo, ahora de casa junto a tus abuelos, esto que leembre debe muere en el anzuelo, te juro no he la van a pagar pero le no vamos a matar, vale hermanito no me a llorar, y dame la fuerza para seguir continuar, ahora vos te fuiste me dejaste dolor serio, ahora vos puedo caminando por el barrio, y no fuiste por culpa a un oso pero te juro que la van a barbario. hermanito se me fue, hermanito se me fue, pero se va a hacer justicia, yo tengo toda la fe. Mi hermanito se me fue, mi hermanito se me fue, por culpa del los giles, ya no te voy a ver. Y ahora me duele en el corazón, la presenté dedicarte esta canción, para ayudar a tu vieja ahora mi misión. Voy a regalarle su mansión Yo todos los días escucho tu risa Extraño demasiada tu blanca sonrisa Necesito que me fuiste demasiado deprisa La muerte de Tuba que nunca avisa puede mucho ver al 10 favorito Alentándote se escuchaban todos los gritos Te amo de extrañarte, demasiado negrito Ahora tira magia, allá con Diosito Extraño tu visita, siempre fuiste un galán Con la señorita, pero un chispas Algún kill te grita, te amo de la virgencita, sé que me vas a ayudar A salir para adelante, voy a cumplir Mi sueño de ser cantante, voy a hacer retumbar En todos los Por siempre para siempre no te olvidaremos antes No te olvidaremos antes No te olvidaremos antes Mi hermanito se me fue Mi hermanito se me fue Por culpa de los Giles No te voy a ver Mi hermanito se me fue Mi hermanito se me fue Para toda la vida yo te recordaré Mundo inversetible, es algo increíble, fuerzas policiales, fuerzas penales Les gustan como rata estos familiares que viven en la calle en Bravizán, Buenos Aires Son capitalistas, ignorantes, que no se imaginan lo que se es estar en la calle Que te maltrate, que te amenace, que te metan desde en todas partes, Buscando un lugar para quedarte, un lugar que se les llama como un hogar Esperando la concisa de la lucha, su sensibilidad, vivir con vida, Con esa familia que no le falta el pan, el pan, el pan de día, está filiando Por una lucha hacemos marcha, un guerrero nunca deja su batalla como el chico para que Hablaba cada uno de nosotros no somos nada Pienso que la revolución es inmortal para alimentos sanos, pueblo soberano